i si comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7 Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit. D'ara i fins a la una de la matinada. Que tenim algun problema amb el micro 60, ¿Se Arturo? No, pues, eh, tranquil·lament eh, Anem a canviar el micro I ara crec que sí Què tal, senyores i senyores? Bona nit. Després del primer IxidemFalls si Benvinguts i benvingudes A Sports 97 Nits Temps de Ràdio per a l'Esport, d'ara eh, en la sintonia de la 97.7 Ràdio, d'ara i fins a la una de la matinada. Amb el treball de Saba Folgado, una redacció, el d'Arturo Delgado al front del Control Tècnic, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apple i Android eh, per a, com hem dit, en el Tunein com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com a més teniu el twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit en el dia d'avui amb programa especial perquè en la segona hora en lloc de la nostra habitual tertúlia tindrem entrevista Entrevista en profunditat amb qui? Amb el mànager general del València Cuit de Futbol Francisco Joaquín Pérez Rufete Que ens ha atès este matí a la Ciutat Esportiva de Paterna I amb el qual hem xerrat De tots aquells assumts Que estan damunt de la taula de l'actualitat valencianista Tot allò que tinc a veure amb el València Amb la seva, amb la seva actualitat Procés de Venda, Lim Mendes, Meriton Jugadors, Entrades, Isides Fichatges, la seva relació amb Ayala, Eh, amb un espiritu santo de tot allò eh, que pugueu pensar eh, que se li pot preguntar a Rufete de jo Pereira li hem preguntat a entrenador del, perdó, al entrenador al mànager general del València i de la veritat és que Rufete és comès és no us vaig enganyar qui conega el més mínim a Rufete ja sap com era com a futbolista i ja sabrà lògicament com està actuant com a mànager general sobretot amb una idea molt clara de què s'ha de treballar i què és el que vol per al balança acull del futbol. A una idea molt clara del seu projecte a camina Rufete i tot allò que tinc que vorre a mi ese projecte que encapçala d'ell i que eh, està duguet a terme des de la seva arribada. Pues, ens ho explicarà en la entrevista que ha parit de les 12metrem de les 12, do i fins a la una així en la 97.7 de ràdio. A més d'això no girem la cara ni el rostre a l'actualitat que continua marcant el diari del València de Futbol, un València que està sense els internacionals entrenant eh, en paterna, per cert demà no nou cert del València, de, en este cas imaginem que de Nuno Espíritu Santo que és el servei gris de les operacions i a les nou i mitja del matí demà hi haurà eh, en este cas entrenament a Porto Abertat aprofitant que n'hi ha lògicament Eh, dia festiu, demà 9 d'octubre festivitat de tots els valencians, de la comunitat valenciana el valencià per a mi encerta, ja que dir-ho eh, programant una altra eh, sessió a Porta oberta per a fer encara més forta la unió entre l'equip i el seu públic Que tan il·lusionat està En aquesta rang de campanya, campanya 2014-2015 A més, Folgado ens contarà Què ha Piatti Que ha la el de d'avui Ens contarà com va Negredo per cert, la notícia que a nit vos contàvem sobre l'engredo, avui ja tenem molts mitjans de comunicació, però a ja la sentiu així es posa l'altra sentit sobre la recuperació amb cautela del davanter centre del València a de futbol. Mm. Repassarem amb el company de Superdeport, Alex Taínos, el que ha fet el conjunt llevantinista i els amistos que ha jugat en el dia d'avui. I també parlarem amb alguna cosa de poliesportiu. Així que moltes coses i com sempre ja esta hora, és moment de repasar l'actualitat del dia en format de cinc fotos. Una hora en rufete, de 12 a 1 Entrevista con el manager general del Valencia Que no se talla un pel en cap cuestión E y si declara, se ha al respecto Del vestidor que estroba la temporada Pasada a rufete Yo estoy aquí porque quiero, ¿Y me firman Entonces yo no puedo venir aquí con cara de culo Y más con la responsabilidad que tengo, sería justo no. Hay días que están más cansados o menos cansado Pero da igual, pero por es... te digo Yo lo único que dije es que Entre todos podemos cambiar Yo podía ayudarles y guiarles Pero protagonistas, quién son? futbolistas. Doble sesión paterna, los futbolistas entre Valladolid, Matí, Vesprada, Negredo, afecta a Isa Vesprada un tram de la sesión, la resta del equipo piatia de maná tranquilidad, pero no entorpir el crecimiento de Gayá. Y creo que es el momento para de alguna manera no dejarlo tranquilo, dejarlo en, un, en ese momento que que sepa estar, no no tanta tanta prensa y tantas cosas Inflarlo tanto, ¿no? Creo que tiene que crecer, tiene que aprender muchísimo, pero sin duda que es el momento para que para que él esté tranquilo. Els gols amb la Roja semblen que no són pro i en la que ha fet del Bosque per la partida de demà contra Eslovàquia, continua apostant per Diego Costa com a titular en detriment de Paco Alcácer. És un jugador, un goleador muy regular, per tant, él debe de estar tranquilo i l'únic hombre que sí a todos nos gustaría que aquí hiciera lo mismo que en su club, pero posiblemente algún, algo en el, en, el, en el debe nuestro debe de haber para que no, para que no esté jugando lo mismo. Amistosa al collar o emempat un amb gol de barra. la més bui ha parat el secretari d'Estat per a l'Esport Miguel Cardenal sobre els fets que la fiscalia, de la fiscalia que involucren joves del llevant i ha instat a totes les parts a aclarir aquestes acusacions. Indudablement que els hechos que s’estan se investigant són d'una gravedad extraordinària i ha que impulsar i respaldar completamente tot el que lleve a aquest aclaració. Bon records en taronga. El València Bàsquet ha presentat avui el llibre Tricampions d'Europa. El llibre repassa els tres títols europeus del club amb novetats molt interessants, com explica el seu president, Vicent Solà. Tiene la novetat de ser un libro de generación 2.0. Permite al lector visualizar a través de los QR muchos vídeos, algunos inéditos, de los mejores momentos de la última EuroCamp. Les 11 37, amb un programa carregat, no, el següent, carregadíssim, el que té esta nit, Esports 97 Nits, fem una pausa per a la publicitat i entrem en la primera part del programa, la de l'actualitat, per a repassar tot el que ha conformat en el dia d'avui l'actualitat, el papa de l'actualitat informativa en la nostra ciutat. 11:37 i 37, això és la 97.7 de ràdio, això és Esports 97 Nits. Su concesionario peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. ¡Satisferto! ¡Satisferto! Su concesionario peyote en Torrentisilla. ¡Satisferto!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 ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. ¿Cerca? ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. La Diputación de Valencia felicita al pueblo valenciano en el Día de la Comunidad e invita a continuar defendiendo nuestras señas de identidad. Haz que el 9 de octubre sea un día especial. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Nuestro día, Diputación de Valencia. Sports 97 NIT, el teu equipo, la teua radio. 11 de 39 minutos. Recordeu, a partir de las 12, entrevista en exclusiva con el... Eh manager general del València Club de Futbol Francisco Joaquim Pérez de Rufet entrevista que li hem gravat ja he de dir les coses tal i com són però és una hora entrevista que jo crec que vos va aclarir moltes coses sobre la seva manera de pensar, la seva manera de procedir i sobre com funciona i com va l'actual projecte del València 2014-2015 això no cal perquè s'ocupem de l'actualitat de l'activitat perquè avui el València Club de Futbol se va què tal, molt bona nit tal, ha emprenat en doble sessió matí i vesprada per si podien, una no fora... Suficient? Un parellet. Sí, sessió avui intensa per a futbolistes que treballaven pel matí i que han tornat al taí de vesprada. Ja venim contant, Manolo, que en etapa o en setmana internacionals els que es queden a paterna pues, treballen de valent i sempre cau pues, una doble sessió d'entrenament con la que ha caigut en el dia d'avui. Per cert, pel matí, Manolo Negredo no treballava encara amb la resta del, del grup, ja va un xest que confonia, perquè uh -huh. eh, part de la premsa interpretava que s'havia cabreixat perquè no anava massa bé la seua recuperació. Estava treballant en company d'un recuperador en la famosa Gàbia de, de Patarra, mentre ah, okay. que altra gent interpretava que s'havia molestat perquè hi havia una expectació mediàtica de Mundell, de càmeres de televisió, de fotos, etc. I a Negredo, pues, jo crec que arriba el moment en què, com tampoc es veu massa bé, Pues li molesta la presència de mitjans de comunicació pendreix de la seva evolució perquè no acaba d'evolucionar de, de com a de, li agradaria. En tot cas, Manolo, eh, siga el que siga, aquest que no treballava amb el grup Negredo, però esta desprada sí que el primer tram de la sessió grupal l'ha realitzat amb la resta del, de l'equip. Vorem demà què és el que ocorre, vorem divendres també què és el que ocorre perquè el València encara treballarà dixous, com acabes de comentar a Porta Oberta, i també la sessió de divendres, i vorem que és el que fa Negredo, si te treballa o no ja de forma més eh, intensa o més continuada amb el grup. Salva, vull que recordes el que ahir ja ens avançava sobre la recuperació de Negredo. Sí, que les sensacions del futbolista encara no, no són bones, que encara te molèsties al, al xafar, que camina raro, encara que el metge este matí abandonat abandonava terra Manolo ens ha dit que, que no és que vaig cois, ni que tenga ningún tipus de, de molèstia important, sinó que Pues este tipo de, de, de caminar eh, negredo, ¿no? Que es como un, uh -huh. bueno, un tic que te a la hora de, de caminar que te da la impresión de que va a algo coisco, molestias, pero que no le pasa absolutamente res Yo creo que encara tiene alguna molestia, pero y per eso el futbolista Manolo encara que siga pera de forma inconsciente no acaba de a caminar, ve, problema, al contar a ir, y al contar en también la semana pasada en el dit que te fracturad per la parte de Baltecayo, pero por la parte de Baix con li posar en el, el bisturí pues esa parte encara está molla, ahí encara no se le ha fet callo y te encara molesta el futbolista cuando chafa y cuando apoya fundamentalmente cuando escala la, la bota de, de fútbol, pero bueno el meche ha comentado que las sensaciones son positives, que avanza y eso sí que no hay apresa en recuperarlo el futbolista Manolo puede estar el día del Deportivo de la Coruña, pero si no arriba o arriba va usted no ho va forçar i bueno, este matí no treballava amb el grup però esta vegada sí que ha treballat, estarem pendents de bitxous i de divendres per a saber quina és l'evolució de Negredo, encara que jo crec que haurem d'esperar fins dilluns, dimarts per a saber si va bé si s'ha reincorpora de forma ja plena amb el grup i si pot entrar o no per al partit davant del Deport, però ni el futbolista té pressa, ni el club té pressa ja pues està clar. Per tant eh, el que vos contava a nitfolgador que avui vos ho recorda, perquè també ja són eh, diversos mits que han ha arreplegat esta, esta informació. En el dia d'avui ha passat per la sala de premsa eh, Paolo Piatti, el eh, xicotet jugador de l' València, que ha dit que vol créixer. <risa> sí, bueno, bueno no, pero no en ese sentido No en ese sentido, correcto vale, pero sí, está bien. Eh, eh, eh, Un hombre que estaba más fuera que Dims uh -huh. Y que a Melceud le vaya a revertir la situación claro? Sí, efectivamente, y se ha referido a muchos asuntos Manolo, de actualidad en el Valencia Ha hablado, evidentemente, como futbolista De banda izquierda, como futbolista de la banda Que probablemente tenga más competencia Desde la plantilla, pues ha hablado del futbolista De, de moda, que no es el tre Que José Luis Gaya no, no con José hablo mucho eh, Es un, un chico joven todavía que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 Fiat i Manolo, que també ha escoltat que ja venim a exclamar i cançó que venim a a tots els futbolistes quan passen per la casa És ja una cantinela eh, eh, no tan sols en el futbolista de València jo diria que en el uh, futbol nacional no, mundial Sí, jo crec que al final ja no preguntarem perquè ja te responen poco diaria, a poco partido, partido, paso a paso partido a eh, partido Començarem en, en el partido a partido després en el dia a dia eh, pròximament serà hora a hora i acabarà siguen minut a minut o segon a segon O pulgada a pulgada Oh, oh que gran... Qué gran película. Sí, no Domingo pulgada, cualquiera. ¿Momentos en el... cara no utiliza ninguno? Pulgada a pulgada, pulgada, es que o sea, sí? es el título de la de la sí, escena sí, final, sí sí, sí, sí, sí, En el cual es que me vas a decir a mí, que así que sí, Vale, vale, vale, sí señor. Pero si no sí al Pacino. Sí, señor. O ¿cómo, ¿cómo sería el entrenador? Uf, Tony D'Amico. Tony D'Amico, correcto. Si es que si es que si es que <risa> es que me, no, no, me va a salir que me va a salir a mí me, me ha agradado es la fila del propietario a mí también me ha agradado a, la, la Anem Anem a mí es Camerón Díaz además Colterapieti no, el objetivo es el Deportivo de la Colonia es el, el día a día nuestro no creo que es el mensaje general de todos y es lo que todos tenemos en nuestras mentes en nuestra cabeza intentar de que nuestra dinámica sea el partido siguiente solamente ahí y en poder darlo todo en ese partido nada más, creo que ese es el, el objetivo prioritario. Fíjate que también se ha referido a, bueno, pues hace un momento de, de forma y a una pregunta que yo creo que al final acaba molestarle y pero que ya es habitual, ¿no? Lo que le iba a ocurre la temporada pasada, uh -huh. en incontrast Manolón lo que le, le ocurre en la en la actual. La vida también le ha cambiado a él. Siempre tuve claro y el, el objetivo que era eh disfrutar el Mestalla eh, creo que ese siempre fue mi objetivo y bueno, la verdad que hubo momentos donde las cosas eran más grises o más oscuras pero yo siempre intenté ver la luz y siempre intenté seguirme guiando por el mismo camino, ¿no? que era el trabajo, el sacrificio y bueno, eh, al final siempre está recompensa, pero bueno, lo que te digo no no creo que haya llegado todavía a mi tope y quiero y, quiero y necesito seguir mejorando más cosas Pablo Pilati, que s'ha referit a altre asunto del que habitualment des que va arribar Nuno se refereixen de forma reiterada a tots els de la plantilla. Cada dia més fort i se lligam entre sí, els jugadors. Sí, sí, sí. Jo crec que els jugadors també ja s'han cregut i ser discurs de Nuno, i el, ja el fan eh? El discurs és el mateix, el sí. de Nuno i el dels futbolistes en molts aspectes, com per exemple a l'hora de valorar la resposta que oferix semanalment el públic de Mestalla. Sí, la gente creo que es fundamental ¿no? en, en esta dinámica que llevamos eh, quedó demostrado el partido anterior la euforia que había dentro eh, fuera del campo dentro del campo la verdad que no hay palabras para describir no la, la sensación ¿no? simplemente muchísimas gracias por todo esa por todo ese aporte las de pablo piatti en este caso referirse el, el suport del mm. públic de Mestalla perquè, en efecte, la veritat és que el que va a córrer el dissabte a Mestalla en quant a l'ambient és difícilment explicable si no estàs en el camp, si no ho visquerés o si no ho sentires en esports el partit, en la narració que farem del València-Atlètico de, de Madrid Bueno, com deia Enfolgado eh, per aquí que ese discurs del públic i de l'afició calen els jugadors i per a que calen el mateix públic a la fi, no no continua treballant-se i se'n circunstància. Demà, dia festiu, i no ha decretat que l'entrenament serà 9 i mitja, dia festiu, dia 9 d'octubre, dia de tots els valencians, a porta oberta, perquè la gent pugui anar. I la gent ja ho sap, Manolo, la gent que està pendent molt pendent. Demà vol la gent paternació, si n'hi no ha pendent de mitjans de comunicació, molt pendents de, de la 97.7, que al llarg de tota la jornada ve contenta aquesta circunstància. Demà molta gent, Manolo, dia festiu, acudirà a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna per a veure treballar a porta oberta a la formació de, de Nuno mm -hmm. Nuno està clavant en la butxaca ja ho hem comentat, amb assuntos com aquest a, a l'afició, la a la filla sembla un tòpic perquè sempre parlem del, del mateix però és que no continua fent-ho setmana darrere setmana i demà pues, és altre, altre exemple Per tant, entrenament a paterna a Porta Oberta és evident, encelta el València i en este cas el seu cap d'operacions en esta història, en este eh, màrqueting perquè és un màrqueting realment d'aconseguir eh, una lligam entre el eh, públic i l'equip que és l'entrenador torna a encertar Nuno, en que és el cap d'operacions en aquestes coses. Demà totxa pa terra, Manolo. Demà totxa pa terra, en el València Club de Futbol, en el conjunt de Mestalla, que en tenerà dijous i divendres, però que dissabte i diumenge com és normal, no hi ha lliga, tocarà jornada de descans i demà tots pendents salva dels compromisos internacionals, més que res per a pregar que ningú Eh, es lesione i que tornen tots els estalvis eh, la setmana que ve per afrontar el partit d'avant del Deportiu de la Colonia Sí, perquè ja ha un grapà d'internacionals o també, digue ja, Alcácer, Rodrigo André, Bezo, Fegulí i Mustafi Així que és eh, mm. fantàstic per a València que tinga tants internacionals però, evidentment, hi ha un alt risc de, de lesió quan més internacionals té una plantilla Certament, eh, ahir vos comentàvem per cert, eh... El que está pasando en el Deportivo de la Coruña Y es que eh, desveran los compañeros de Copa de Coruña Que ya había habido una reunión entre los capitán Y el presidente del equipo Sense Víctor Fernández Cuando se hace esa reunión Salva, del jugador el presidente, sin el entrenador Generalmente espera para rajar del entrenador Ahora por el cual Víctor Fernández Comienza a hacer olor a The Walking Dead Si sí, yo comentaba esto ya ir Que la victoria del, del Valencia podía precipitar la Isira ya de Víctor Fernández des de la banqueta del Deportivo de la, de la Coruña la seva figura està molt, molt debilitada ja en, en a Coruña i la visita del Conxion de Mestalla podria provocar la destitució del... seria primer tècnic que cau uh -huh. en guany en primera divisió correcte tema de la venda no, no anem a tocar molt eh, simplement me contem que ahir eh, estigueran eh, els membres de Meiton ja una altra volta en les oficines de Mestalla treballant i que a mitat vesprada més o menys acabaran la seva jornada eh Folgado, ¿qué pasa? Que los gols de Alcácer no son suficiente Para ser sí. titular en la selección, ¿no? Sembra que Vicente del Bosque Torna a confiar de Má Pero además en Diego Costa Sí, de Má de Diego Costa para Que iba a cumplir 26 eh, años Si no me equivoque Pues será titular i del Bosque que continua confiant amb el davanter brasiler del Chelsea, en una afirmació Manolo en la que cauria com a cap davanter eh, Alcácer en la que no estaria tampoc altre futbolista del València com és eh, Rodrigo així les coses, segons els últims assajos Casillas estaria en porteria amb Juan Fran, Piqué, i Jordi Alba en defensa amb Busquets, Coque i Cesc en el mig del camp, Silva, Diego Costa Iniesta, formarían en la capdavantera, no está... Paco Alcácer, que aguardarà el seu torn en la banqueta, o ja veurem si és titular en el següent compromís que li es fer a Espanya la pròxima setmana, ja veurem que és el que fa en el Bosque perquè hi han ha dos, dos partits, dos compromisos Sí, anava ahí, igual que diem que no mm, li ha servit mm, el gol mm, per a uh, mantindre la titularitat Anem a esperar a veure que corre el segon partit En el sí. segon compromís sí que és possible sí. que jugue perquè eh, ha comentat avui del Bosque que la idea és que en estos dos partits jugue el màxim número de jugadors possible amb el qual, si sí que és possible, Calle Torrent puga tindre eh, davant Luxemburg una selección semi-amater prácticamente no sí, jugó en el primer partido ante Eslovaquia després davant Luxemburg i evidentment Espanya és molt favorita i amb molt de potencial i normalment Manolo canvis en canvi, la formació de, de Del Bosque Perfecte, eh, alguna cosa més Folgado? Pues no res Manolo, demà estarem pendent i contarem tot uh -huh. que vagin a, a matar. Eh, en este cas el Iblandes, que demà descancem Contarem, demà irem si... a, a contar-los. Correcto. Correcte eh, He de parlar de Llevantuna Esportiva, que ho he jugat un amistós he empatat a al Alcollao, davant el conjunt de l'Alcollao, no ha marcat Barral el gol del Llevantuna Esportiva eh, en el minut 1, però en el Janou Perona ha empatat l'encontre i més important, perquè era una de les situacions testar Juanfran, i Juanfran l'ha jugat com ho ha fet? Pues anem a saber-ho de la mà del de... company de Superdeporter que ha cobert la crònica per al diari, i la podeu llegir demà. Àlex Taínos, què tal? Bona nit Bona nit, em van donar Tornant ja del coi Tornant del coi, tornant del, del coi Àlex, eh, més enllà del partit que ha fet el llevant, que ara ens dona la segona pincelleta, però Juanfran, que era un partit sobretot per a testar Juanfran, què tal? Com has vist la tele a l'esquerra? Doncs pues, eh, ha jugat desentrat el, eh, el, el partit, no, perdó, ha jugat la primera meitat, uh -huh. els 45 minuts, ell mateix ha dit que estava pactat, que, que inclús volia jugar un poc més de la segona meitat, però que el prudent era la primera, i ha estat bé, ell diu que n'ha sentit dolors, que que es a sentir que le falta ritmo competitivo bienland, pero que las sensaciones son muy buenas y como siempre, ¿no? Tras distracciones, ha, tornado, o sea, ha a vole un jugador que que he visto muchas veces a, que al Levant, entonces que era pero pero bueno, que es que que es preciso que que tornara a la y ahí estaba Juan Frans en buenas sensaciones y y Malan, como siempre. Bueno, ¿Qué tal qué tal la decir? El Búspera para para porque Se me olvidaba una cosa que es importante porque eh, no donas o sea, ha dado un alto desglaje mm -hmm. porque porque si no no, no guanen para sustos en el minuto 20 20 y pico eh, ha donado un salto en un salto salt en Jordi César ha caído sobre el seu brazo esquerre y y se ha comenzado ha comenzado a sentir molt dolor a cridar a, a enxiles resistentes pensaban que se le ha deixado eh, el músculo del, del puesto però, pero pero finalmente eh, tiene un golpe que además le revisarán i en principi no, hi ha, no, no anirà més enllà ja ha continuat jugant però bueno, sentia dolor després del partit això sí, això sí. Eh, el BUSPA tornà en breu a la lliga o encara està molt junt per formar eh, les sensacions són bones i bueno, ara hi anem a tornar a descans és possible que, que, que el tenim ahí sí. Eh, es pues posible uh -huh. que, que incluso para el partido del Real Madrid pues estiga estiga para jugar allá. ¿vale? Es, es pero que me digo es más que probable que la banda del Real Madrid igual ya veían al de pues, al del barrio pues, de Barones, sí, sí, sobre sí, sí. el herba a Santa Marta llevan. De la resta que esta clase del Partido Cafet del equipo de, de Mendilibarwi. Bueno, es un partido como el Matiz me he dicho, lo que volía en la verdad que era hablar en estuados que con Nico, con Gavián, Gavián preset ha tornado a, a, a competir a chuar todo el partido i ha estat molt participatiu està ràpid, està en ganes També ha tornat a jugar micos eh, tàcticament i des de la resta del partit eh, poques conclusions perquè, perquè faltaven jugadors perquè és un partit amistós perquè ja tot el que té Mendelíbal la posat damunt la taula no se van inventar noves coses i, i damunt si Barral en, en el segon 45 marca un gol i el pues, partit es fa un poc intensitat hi ha ja estat intensitat N'hi ha que després es canviï en poca, però poquetes coses que rescatar eh, del, del pla esportiu. El millor, pues que no hi ha hagut lesions, que estaven tots, crec que ho han desit, perquè s'han sí, sí. llevat aquestes coses en fase, però, però en el esportiu poca cosa més. Molt bé. Àlex, moltíssimes gràcies. A vosaltres, sempre a ell. 11.56, la crònica d'Ex, podeu llegir-la demà, en el deli Superdeporter que ha cobert eh, per a vell el partit. Eh, en esportiu, en bàsquet. Ha presentat avui el València-Bàsquet, eh, un llibre que es diu Tricampions d'Europa. Eh, es arrepleguen els viernes instantànies de l'ULEP, que va guanyar el València-Bàsquet i les dos eh, Eurocups, que ha guanyat el conjunt valès. a dir... Eh, tres dels eh, els tres títols europeus que té el conjunt eh, taronja i este llibre que no és tan sol un llibre de paper a, de paper a l'ús, ha explicat Vicentç Solà que té eh, certes eh, novetats, certes innovacions tecnològiques que el fan ser un llibre 2.0. I ho explica d'aquesta manera. Aunque el formato és molt similar al allli comentat anteriorment el, el camí d'un sommi de, de l'Eurocap de 2010, tiene la novedad de ser un libro de generación 2.0, un libro que además de las excelentes fotografías y redacción, permite al lector visualizar a través de los QR muchos vídeos, algunos inéditos, de los mejores momentos de la última EuroCAP. Eh, que son muchos momentos que ha vivido eh, exitosos en Europa el valencia basquet y estaría muy bien que en cuanto pudiera ser eh, posible el conjunto valenciano comenzara en Grand Villeamel a su vitrina que se quedem amb aquella Copa del Rey del 98, i hem estat a l'esport de les vàries voltes, però encara, i, i per què no somniar algun dia en alguna lliga endesa, que és molt complicat, però per somniar no costa absolutament eh, res això, pel que fa al València-Bàsquet, al conjunt de Veli-Milparasovic, que continua treballant molt dur, eh, per tal de revertir la situació, per tal de revertir sobretot la imatge donada a Múrcia amb poc rebot, amb falta d'intensitat i situacions que van enfadar moltíssim l'entrenador Belimir Pedasovic, que eh, avui, en l'entrevista que li donava el company eh, Fransco de lo Superdeporte, eh, carrega jo crec, sobretot, contra els jugadors que eh, com, estaven de l'any passat i continuen en este, i quals sobre els quals fica el dit acusador al voltant del que va passar, del que va córrer en el partit de Múrcia, davant d'un camp Múrcia per tant, eh, no s'ha la llengua però com dèiem, en qualsevol altre equip això podria ser considerat com eh, bueno, un moment de eh, vestidor polvorí, per dir-ho d'alguna manera eh, però saben com és Belimir Perasovic sabent del caràcter del Balcànic tot el món sap que eh, quan Belimir Perasovic si ha alguna cosa que no tolera és la falta d'esforç i Belimir Perasovic va notar falta d'esforç en el que va fer el seu equip a, a Múrcia Bé, bueno, a més a més en poliesportiu eh, hi ha que dir que ha vingut eh, en este cas eh, Miguel Cardenal el eh, secretari d'estat per a l'esport per, per el Geva Antonio Esportiva i per el tema dels amanyos de partits, aprofitant la seva presència en València, ja ha dit això Y creo que todas las instituciones, desde luego las públicas, y así lo hace el Consejo Superior de Deportes, pero también las privadas, parece que todas las instituciones del ámbito del fútbol, eh, la federación, la liga de fútbol, el sindicato de jugadores de futbolistas, deberían elevar la voz clara y distinta para pedir a la gente que diga la verdad, que cuente todo lo que sepa, que colabore con la justicia y que se esclarezca este de hecho y cualquier otro. Trata de que la actividad del deporte profesional y del fútbol profesional sea una actividad ejemplar en todos sus ámbitos e indudablemente los hechos que se están investigando eh, son de una gravedad extraordinaria y hay que impulsar y respaldar completamente todo lo que lleve a esa eh, aclaración. Les paroles de Miguel Cardenal, que ha estat així per eh, anunciar que el polideportiu de Betero serà el centre de tecnificació esportiu de hockey herba per a la Federació Espanyola, la Federació Valenciana i també per un conveni amb el CSD en les novetats del Códic Mundial Antidopatge. Arribem a les 12. Arranca la nostra segona hora de programa en el dia d'avui amb un videot especial. Ja vos hem informat que eh, en esta segona hora tindríem al manager general del València Club de Futbol, a Francisco Joaquín Pérez Rufete. Rufete, què tal? Bona nit. Hola, bona noches. Benvingut a Esports 97 nit. Moltíssimes gràcies. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van estos días? Bueno, bien eh, Yo creo que Estamos viviendo Un inicio de temporada Muy bueno, está todo el mundo Con mucha ilusión, con mucha energía eh, Tanto dentro del campo Como nuestra afición Y bueno, yo creo que que es muy importante empezar así y bueno, ahora nos toca seguir trabajando para mantenerlo ¿Cómo es el día a día de Rufete? Hoy tienes que atender mitjans de comunicación pero ahora, por ejemplo, que no ya mercado ouvert ¿De qué consta el día a día de un manager general del Valencia? Bueno, eh, al final tenemos y hemos diseñado una estructura donde la tenemos ya eh, hecha que al final va a ser bueno eh, eh, lo que todo lo que vamos a dejar de patrimonio que es lo que o lo que vamos a tener de patrimonio que es lo que dijimos o que se ha dicho cuando cuando llegue y bueno el día a día es eh, llegar verse eh, sobre todo eh, los lunes todo lo que ha pasado desde el primer equipo hasta los equipos más pequeños de la academia los minutos jugados mm los -hmm. jugadores todo lo que lo que ha sucedido los martes vemos un poco análisis de los partidos de todo lo que tenemos que, que mejorar Y bueno y luego ya pues ir aplicando todo eso por pues miércoles jueves viernes por la mañana y sobre todo hacer que, que, que la estructura abastezca al primer equipo donde está ya los entrenadores y, y bueno y al final lo que sí que se hace o se, me introduzco mucho es cuando llega la época de fichajes uh -huh. eh, tanto navidad como verano prácticamente el 80% de tiempo lo dedico ahí para evidentemente pues para, para tomar decisiones y para ver qué es lo mejor para el club, entonces una vez que acaba eso pues es el día a día de que evidentemente la estructura funcione y que el club eh, pues tenga esa energía que, que necesitamos para mantenernos Después toca el segundo equipo y categorías inferiores, es el momento sobre todo fundamentalmente de para el primer equipo, ¿nivel de satisfacción actual a día de hoy de lo que está en la primera plantilla? Sí, estamos, eh, yo creo que todo el, todo lo que somos eh, formamos el club, la gente, estamos satisfechos. Pero bueno, eh, tenemos que estar tranquilos, tenemos que, que ser conscientes de que arrancar muy bien te da muchas posibilidades, pero que quedan muchísimos partidos y que tenemos que seguir en esa línea. Pero sí, yo creo que, que es importante pues, esa unión y esa unificación que, que tenemos en el club y evidentemente cuando el primer equipo va bien... Eh, las cosas son más agradables. Nos acompaña también la entrevista en nuestro compaño de la relación de esposa Fulgado. Hola Fulgado, ¿qué tal buenas noches? ¿Qué tal Manol? buenas noches? Bueno, hoy imagina que también tiene las preguntas que Fele Rufete. Sí, eh, me gustaría saber de de Rufete últimamente el vech como mes como mes esquivo a la hora de de trobarse si los hichas de comunicación, van a ser una persona más, más accesible, trove hacia la amaterna que estan fent un altre mur, no sé si és cosa de Rufet, és cosa del club, si se vol més privacitat per a l'escola, per, per al treball, perquè amb més privacitat probablement l'equip també també prospere. Si són massa pesats, també és mitjans de comunicació. A diari, si Rufete directament considera que no té per què estar permanentment en els mitjans de, de comunicació. No, jo crec que les decisions d'estructura de, de són decisions de club, no són decisions exclusivament de, de Rufet, el que sí que crec que l'acadèmia la ha que tenir una parte profesional, nos cuesta muchísimo dinero muchísimos jugadores tienen contrato, por lo tanto eh, nosotros nos exigen que eh, que los jugadores jueguen, que los jugadores tengan minutos, que si no se nos van a otros lugares que vale, perfecto, yo creo que es justo que el club también con ese con ese tema pueda poner sus normas ¿no? con respecto a la privacidad eh, yo no tengo ningún problema, yo creo que eh, toda la gente que, o los periodistas que siempre están aquí todos los días, yo tengo una tengo siempre ese, ese momento de atención porque considero que estar todo el día aquí esperando para que alguien pueda decirle algo, pues lo respeto y evidentemente uno tiene que decir lo que puede decir y eso durante todo este año que llevo lo he hecho. Eh, y luego lo de hablar como estamos haciendo ahora mismo, yo creo que los protagonistas, pero es mi forma de pensar, eh, son los jugadores, el entrenador, son la maquinaria fuerte de, de, de, de todo el año del club y nosotros somos los que tenemos que engrasar, los que tenemos que poner aceite, los que tenemos que buscar una buena parte de esa maquinaria y nada más. Eh, yo creo que también con todo el proceso de venta, con la nueva entrada del nuevo dueño, que pues, yo creo que, que será en breve, pues también tienen sus pensamientos, tienen su idea de club, tienen su idea de gestión y evidentemente ellos ya están tomando decisiones que que forman parte del día a día del club. Bueno, parlaremos del nivel de satisfacción al voltant del que estás frente, o que del que está frente en este caso eh, el, el primer equipo. Eh, la pregunta es, o, o la reflexión es, eh, como digo el refrán, lo difícil no es arribar, sino mantindres, ¿no? Ahora, ¿no? Realmente, en esta carrera, ¿cómo se mantiene el club en estas primeras posiciones? Sí, yo creo que... Yo perfectamente. Por eso yo te decía que es un momento... Bueno, pero es un momento de tranquilidad. Es decir, tenemos que estar tranquilos y tenemos que ser conscientes de que no se ha hecho nada. Ahí reside nuestro éxito. Si nosotros mantenemos eso, posiblemente consigamos nuestro objetivo. Bueno, la planificación que se ha hecho es una plantilla no corta, está bien. Yo creo que hay muy buena competitividad en las posiciones, muy versátil. Se puede hacer muchos... Cambios de posición. Parle siempre de la versatilidad. Creo que es una de las cosas de las que más es está ya pocos jugadores que pueden jugar en no más una posición. Sí. Creo que es eh, y debemos entender el fútbol como continuo movimiento. Y el fútbol ahora mismo la exigencia es tan grande que, que tiene que ser capaz de cambiar las cosas que no van en la semana siguiente. No solamente con el sistema, sino también con las cualidades de los jugadores. Por lo menos eso es lo que nosotros pensamos. Y creo que, que tenemos esa plantilla y luego tenemos algo muy positivo que es que tenemos un partido por semana. Eso es muy importante. separado un objetivo inicial de eh, tornar a jugar a la Champions la temporada vinente. ¿Odicema hay de momento? Sí, vamos a ver. esa es nuestro objetivo real. El objetivo sueño uh -huh. nosotros no podemos tener de momento. Es decir, podemos trabajar para conseguir lo máximo pero no podemos tener el objetivo sueño de, de, de, de cualquier otra cosa que no sea eso porque Porque los profesionales Debemos afianzar bien los pasos Debemos de eh, saber que cada paso Que damos se, se afianza con el anterior Y yo creo que nuestro Primer objetivo es eh, Volver a, a las 20.45 Por la noche, miércoles, martes Yo creo que Y, y se pone los de gallina Porque Cuando estás en Mestalla Ahora, eh, dentro no te dabas cuenta De lo que, te dabas cuenta pero no te das cuenta ¿no? Ahora ves el cambio que ha experimentado la afición, el cambio que, que la ilusión empieza a identificarse con jugadores, cosa que no ocurría, que para mí eso es muy importante en la línea defensiva, en ataque, en centro del campo, son es muy importantes no porque eso es lo que hace que la gente tenga ganas de ver a su equipo en la tele cuando juega fuera y tenga ganas de o viajar y verlo en casa. no Y yo sí que tengo muy claro que, que cuando me estallaba a Champions, es, es un estadio mágico, eso sí que lo tengo claro. Entonces me gustaría conseguir... Eh, Todo eso porque creo que haría muchísima ilusión a la gente. Además, vamos a ya de los propios, de futbolistas. ¿En la actual está de forma de Paco Alcácer? ¿Negredo es un bendito problema? Bueno, nosotros creamos una plantilla y el entrenador está haciendo algo muy bien. Está algo muy bueno, formar un gran equipo. Él lo está consiguiendo y eso no es fácil a veces, cuando hay tanta gente nueva. Eh, nosotros planteamos Negredo no solamente a corto plazo. Sí, Negredo sigue sí, si todo se da bien y conseguimos un yo creo que Negredo y Paco y Rodrigo creo que son delanteros de champion realmente por lo tanto si nosotros también la posibilidad cuando se plantea de traer a Negredo pensamos en que el año que viene compremos un delantero la pregunta era cuánto nos puede costar si Peter Lin está dentro del club pues posiblemente más de lo que se va a comprar a Negredo, luego también tenemos la posibilidad de, de, de que Negredo nos pueda aportar este año cosas para conseguir ese objetivo, ¿no? Por lo tanto, entra en Negredo entra dentro de la planificación presente y futuro, no solamente presente. Tú que has sido futbolista, tú que seas tú que eres técnico también actualmente, eh ¿puedes responder a la pregunta que mucha se fa respecto a si pueden jugar juntos Negredo, Alcañiz y, y Rodrigo? ¿Es posible? ¿Es viable o el equipo se desequilibra si juguésemos dos futbolistas en principio tan parejos como Alcañiz y, y Negredo? Yo creo que son jugadores Rodrigo está jugando a veces en banda y si alguna vez el entrenador quiere jugar un 4-4-2 Paco y Negredo yo creo que son compatibles sobre todo porque Paco se puede aprovechar mucho su desmarque con la posibilidad de que Negredo gana lo contrario es decir, venir a, a recibir o peinar un balón por, por su envergadura Sí, yo creo que el Valencia al final si el míster está consiguiendo algo es que además de la calidad del jugador que tiene su posición es que el jugador eh, da igual con el sistema, el jugador tiene actitud defensiva o tiene actitud ofensiva en caso de los defensas, ¿no? creo que está consiguiendo que el equipo tenga esa actitud de grupo. Por lo tanto, cuando tú consigues esa actitud de grupo, el sistema no es lo más importante. Yo creo que sí que pueden llegar a jugar juntos. La renovación del Cáser, de Paco Cáser-Comba. Bien, va va velocidad moderada, porque no podemos ir más rápido con todo el proceso y en la verdad, eh, Paco lo sabe, sus agentes estamos hablando y y la intención tanto del club como de Paco y sus agentes es que Paco esté en el Valencia y estamos cada cada igual que hay veces que la situación es cada día que pasa se aleja la, la, la, la, el punto de encuentro tanto con Paco como con Dani con, como con próximamente eh, allá si no ya eh, los puntos de encuentro son son cercanos, no son lejanos Te voy a preguntar precisamente si la segunda renovación afrontase será la de Gaya Estamos en ello Pero pero lo que parles, el primero es la venda, evidentemente, el primero es que llegue el LIM, compre y a partir de ahí el club ya se plantea como prioridad. No, no, nosotros estamos negociando con ello la posibilidad de renovación. La venta hay veces que yo creo que se ha visto uh -huh. en este mercado de, mer mercado de verano que a veces que ha ido muy rápido y otras veces ha ido muy lento en la contratación de jugadores. ¿Por qué? Porque a veces los números que se plantean tienen que estar unidos al club, pero no. si la persona que viene también tiene que dar el ok tiene que te, tenemos que él tiene que dar su planteamiento, tiene que dar su versión porque porque así lo es, lo, lo estamos haciendo. Entonces por eso te digo que que se ha empezado, va avanzando Entonces, la para que se pueda entender es no estamos alejándonos, al contrario no estamos acercándose aunque va a velocidad moderada no, lo que te voy a decir es si sí, no se tanca en cara que esté negocial y se puedear no se tanca más que no venga y si peter Lim no es independiente en cara que no venga solamente se, se pueda dar Pero posiblemente tampoco sea condi... Es decir, no es condición. ¿Y el orden de prioridades de renovación es alcácer parejo gaya por ejemplo, o no? Cuando nosotros empezamos las renovaciones tenemos que meter a todos en la misma... Porque es un vestuario, queremos que el grupo esté ordenado. Queremos que cualquier duda que tengan, para eso estamos aquí, no digan, oye, mira, yo creo que... Porque una cosa es lo que hablamos con los agentes y si le transmiten. Pero también es bueno que el jugador sepa si tiene un problema. Oye, mira, yo no estoy de acuerdo, o yo... Creo que me merezco más, es decir, yo creo que eso lo tenemos con los jugadores y también la versión de jugadores es muy importante. Yo creo que están contentos con el punto de partida, están contentos, por eso te digo que podemos llegar a un punto de encuentro. Y un dúbtero no es muy rápido, dice a, sí. a mano lo Manu. ¿Ya es un bonus lo que se le va a ofreir no, no, per minuto, per, Gaya Minuch, Gaya Gaya per participación o es renovación? No, Gaya es un contrato. Ya es muy importante, pero de l'any passat para nosotros no anava d'allí estem parlant de Gallà de l'any passat és important per a vosaltres és evident, Nuno reconeix en roda de premsa eh, per a Nuno poder haver sigut molt fàcil penjar una medalla i dir jo quan vaig veure a Gallà tres voltes a entrenar no. va dir, a mi la secretaria secretari tècnica me va dir que eh, si hi si ha Bernat estava previst que hi havia un jugador que cobriria amb total garantia el lloc de Bernat Correct. que és José Luis Gallà ¿Ni haya un no ya previsto para la temporada? ¿no? ¿Ya un jugador que estiga ya marcat? No, vamos a ver. ¿Con que va a ser este el próximo que va a tiendre garantías de quedarse en la primera plantilla? Mira, nosotros con el proceso de gaya hemos podido hacer un proceso en la Academia que va unido al primer equipo. Es decir, eh, es muy importante ver qué te da gaya con 19 años para poder comparar a todo lo que tienes. Entonces, nosotros lo que hemos hecho un estudio sobre las deficiencias que tenemos en cantera, en posición y en edad, para el futuro del Valencia. Entonces, eh, el siguiente paso sería en tres años tener... Porque al final yo creo que yo he podido vivir la cantera del Barça y, y lo he vivido muy dentro, es decir, he debutado con el Barça. Entonces, yo cuando veo el Barça, me gusta. Es decir Y siempre lo he dicho, y lo he dicho al presidente, incluso antes de entrar... ¿Por qué durante el pro es decir, un proceso de tres años ¿Por qué un día no podemos tener siete canteranos? ¿Ocho canteranos? Simplemente es cuestión de un buen jugador Que entienda qué queremos Que tenga su talento Y que tenemos la copia Es Gaia Por lo menos desde que estamos nosotros anteriormente Muchos jugadores Pero yo no puedo identificar eso porque yo no he estado uh -huh. Pero allá es el jugador Yo creo que de los jugadores que más rápido se ha adaptado al primer equipo Es un jugador que siente el club Es un jugador Obviamente en el futuro sea uno de los capitanes del equipo, no tengo ninguna duda. Uh -huh. Y es el modelo para que todo el mundo genere ilusión y tenga su sueño de debutar en el Valencia. Porque Paco también. Pero Paco salió, entró, y los chavales eso lo ven menos. Pero la subida de Gaia... Pero nosotros yo creo que hicimos una cosa muy buena el año pasado. Ponerlo. Porque él debutó el año pasado. Se vía el, Se vía el, Atlético, de el Atlético de Madrid. Entonces pudimos ver realmente lo que nos podía dar. ¿Por qué? porque evidentemente la información la tenemos nosotros. Bernat no acababa de renovar. Nosotros no hemos visto ningún lateral izquierdo, porque Orbán al final es un central que puede jugar de lateral izquierdo, pues defensivo, pero el modelo del Valencia es un defensivo que pueda cumplir mucho en ataque, entonces tiene más cualidades de ataque Gaya que en este caso Orbán aunque lo puede hacer. Nosotros le vimos. La gente hablaba muy bien del partido de Sevilla, nosotros lo analizamos. Y muy bien, una personalidad terrible. Y, y jugaba el primer partido de ese año con el equipo. Y luego Atlético-Madrid, un partido duro. Estuvo en una altura buenísima, entonces... No tuvimos ninguna duda. Bueno, anem a fer la primera pausa per a la publicitat. Eh, per cert, els cols que sentiu és que Rufete s'expressa molt, molt, és molt expressiu, <ríe> maneja molts braços i cada volta que impacta en la taula. Així que anem a aprofitar de la pausa de public per a dir-li que no ha pegat a la taula. <ríe> perdó, Ni ha folgado tampoc, que no ha <ríe> pegat algú en el mòbil. L'ho he dit, fem una pausa de tornem de seguida. En esta conversa avui, en Comunitat Especial Esports 97 <ríe> Nit, amb Francisco Joaquim Pérez, Rufete, Manager general del València Club de Futbol. Continuem a la 97.7 Ràdio, en Esports 97.8, edició especial, <coughs> amb Francisco Joaquim Pérez Rufet, el mànager general del Val en Segur de Futbol. Hem parlat ja, sobre tot els jugadors que estaven i que són de la casa, <coughs> i ara hem de començar a parlar de, dels que han vingut, que han vingut un fum aquest estiu. Per cert, 26, 11 entrades, no hi hagi un moment que et tornes loco, que no sabes si estaves... Eh, serinta Paco Alcácer con Pranta Zuculini be, be, Benenta benen al portero que toca, porque ya que tre, 31 operaciones son moltes. Bueno, tenemos aquí una pizarra grande para ha ¿no? trabajado muchísimo aquí, sobre todo en la época de fichajes para para planificar, es decir, al final lo primero que identificamos es la cualidad del jugador y la primera conversación para nosotros es muy importante es yo siempre lo digo, el jugador que quiera estar en el Valencia que tú notes que realmente le impacta venir al Valencia, que, que es un club importante, y eso lo notas cuando hablas con el jugador. Y a partir de ahí, evidentemente, hay que hacer números, eh, fair play, eh, entradas, salidas... Pero bueno, siempre cuando se toma la decisión de sacar al jugador, al final muy difícil eh, que no que no, que no no salga el jugador. Lo, lo difícil aquí era eh, crear una plantilla. Aquí era lo difícil. Pero una plantilla, no de cualquier manera, sino una plantilla que tuviera hambre, una plantilla que... Quisiera estar aquí, todos. Muy importante que, que, que todos queremos estar aquí, porque para mí cada día que me levanto y unir a Valencia es un privilegio, por lo tanto, todo el mundo tiene que pensar eso. Uh -huh. es decir, si no lo pensamos, algo una de dos, o, o algo está haciendo mal uno mismo o en nuestro lugar. Decir, porque al final uh -huh. venir a trabajar aquí con, con todo lo que tenemos, el gran club que es, las instalaciones que tenemos, es una pasada. ¿no? Y luego, creo que algo importante, tanto Fabián como yo creo que conocemos muy bien el club y sobre todo conocemos a nuestra gente y nuestra gente nos ha aplaudido pero también nos ha exigido pero también nos ha silbado pero también hemos sentido es decir creo que eso lo tenemos y, y creo que hay una cosa muy importante y ojalá el, el equipo vaya hacia adelante eh, siempre le decía yo a Fabián necesitamos empezar a tener jugadores con los que la gente se identifique porque yo eso no lo veía cuando, cuando, cuando yo estaba en la academia iba a ver el equipo Y antes de venir también iba a ver el equipo algunos partidos. No veía a la gente aplaudir a un jugador cuando hacía algo de una manera fuerte. Sin embargo, yo hacía algo cuando jugaba y en ese momento me aplodían fuerte. Pero, por ejemplo, teníamos un jugador que era Pablo Aymar, que da igual lo que hiciera. Entre comillas daba igual, quiero decir. También él era capaz de hacer muchas cosas diferentes, ¿no? Pero yo me acuerdo que la gente veía a Pablo y veía... Algo suyo, ¿no? Es decir, a todo, pero Pablo era algo suyo, no sé. Y al final eso lo muestra el jugador, su energía, su actitud, su gana y lo comentábamos muchas veces y, y parte de la idea, por ejemplo, contra Herota eh, necesitábamos una identificación con un jugador que la gente se entera segura porque la afición del Valencia, su mente para nosotros es un equipo de atrás adelante. Es decir, y nosotros sí empezamos a construir esta historia que no hemos hecho nada y tenemos que seguir. Pues voy a preguntarte dos cosas. ¿Cómo ¿Quién es la relación de trebay Rufete-Ayala? ¿Cómo colaboreas? ¿Cómo, cómo interactuas? De, ¿De qué te encargas tú? Y después me gustaría preguntar también por el nombre propio que acabes de oferir que yo creo que es una de las sensaciones de la temporada en el Valencia y en la Liga, como es Otamendi y si tú particularmente, que bueno, vale jugar a mallada consideres que son muy pareguches moltes muchas cosas Otamendi y Ayala? Sí, vamos a ver, cuando... cuando... O sea, yo elijo a, a Fabián porque creo que tenemos un espíritu muy parecido o muy similar. Somos competitivos, luchamos para ganar, no nos gusta perder. Y si nos ganan, lo que queremos es que, que nos ganen, no que perdamos nosotros, ¿no? Y si tú ves al final jugo, ver jugar a Fabián o su carácter y el mío, en eso somos muy parecidos. Entonces, simplemente yo sé que él había tenido una experiencia en Racing. Y yo le llamo y le digo, Fabián, esta situación está quiero hablar contigo, yo no le digo nada por teléfono, coge su avión, porque a mí me importa mucho que alguien tenga la intención de venir, porque eso quiere decir que te quiere escuchar, porque por teléfono es muy fácil decirlo. Viene, hablamos, de operante de tomar una esta es mi idea, comemos y por la tarde nos venimos aquí. Quiero que veas todo lo que yo creo que podemos hacer aquí juntos. Me enseño instalaciones nuevas, las diseñamos nosotros, eh, evidentemente con lo de un arquitecto, pero... ...necesitamos esto, esto, esto... esto ...ahora lo ordena el arquitecto... ...pero nosotros somos de fútbol y sabemos lo que necesitamos... ¿no? ...y Fabián... ...le gustó muchísimo lo que podemos llegar a hacer aquí... ...con orden, con trabajo... ...muchísimo trabajo... ...y él al final... ...opta por venir aquí... F ...Fabián firma su contrato en Argentina... ...¿por qué? ...porque teníamos que firmar un entrenador... Decir, ...se le envía el contrato y lo firma ahí ...por lo tanto... ...todo lo que hemos hecho... Hemos ido en ventaja en cada momento. Porque no llegas a un sitio donde tú tienes tu gente, todo planificado, no, no. Llegamos a un sitio donde estaba en caída libre. estamos a tres puntos del descenso ante el partido del Barça. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, eh, pues yo tomo esa decisión porque tiene esa experiencia. Y nuestro día a día aquí, cuando él viene, es él viene siempre en la época de mercado. Porque tenemos que estar aquí. Pero él ya está trabajando allí viendo los partidos en Argentina, incluso viendo algún partido a Brasil interesante y nosotros hablamos por Skype para informarnos todas las semanas. Bueno, Tamendi, o Tamendi, estampareguta Ayala. Bueno, yo cuando parebuta? yo cuando o sea, yo cuando nos el primer equipo y va a empezar el, el mercado de fichajes, es un jugador que a mí siempre me ha gustado por lo que desprende, decir, calidad futbolística tiene muchísima, pero desprende muchas cosas. Y contagia Entonces, eh, cuando cuando viene Fabián le digo, ¿qué te pareció también? Y me dice, perfecto, porque además él tiene mucha referencia, jugador argentino, Fabián tiene muchas referencia. Digo, ¿quieres que te diga que además de todo lo que me gusta futbolísticamente por una cosa, porque es lo más parecido que encuentro a ti? Dice, totalmente de acuerdo. Y peleamos ese fichaje, incluso la compra de traerle cuando no pudo venir, porque estamos peleando la compra y un precio que creo que, es razona, que era razonable en ese momento era difícil. ¿Almes la errada en el tema del pasaporte? Nosotros cuando, cuando lo digo muchas veces, cuando nosotros organizamos una planificación, el momento donde tenemos cuatro extranjeros. Pero al final la decisión fue un delantero. ¿Por qué? Porque tenemos, teníamos a Jonas y Paco nada más y el, el míster necesitaba otro delantero. Si nosotros traemos a Otamendi, hubiéramos tenido un déficit delantero y además Jonas juega por detrás. Si nosotros hay un momento que tenemos los cuatro de, está está comunitarios. comunitarios, pero nosotros tenemos que decir un delantero. La posibilidad era traer Otamendi, traer eh, Vargas, era eh, Jonas y Vinicius. Uh -huh. Nosotros tenemos que traer un delantero por confección de plantilla. Al final tenemos que traer un delantero. Por eso la variable del delantero y de Senderos, que es el que entra por, por Otamendi. Pero nosotros la situación que quedamos con Oporto es comprar al jugador, porque lo queremos para el proyecto. Porque lo queremos para el proyecto. ¿Por qué? Por lo que creo que ha quedado un, un poco explicado. ¿no? Más que un caño. ¿Ya que errado no ya que he errado en el pasaporte no hay Otamendi? Errada, no, no hay error, pero sí que en un momento dado de, de, de, de todas las negociaciones con Oporto uh -huh. y todas las negociaciones con los demás clubes, nosotros tenemos encima de la mesa la situación cuatro pasaportes Y decidimos la entrada de Vinicius perfecto eh, Desde que han vingut este, este estilo Mustafi, de Alemania comenzó a parar, yo sé que comenzó a parar en Mustafi Muy pronto mm. Pero que, dona Joaquín Loblajista de Alemania Escao Marco Reus Y de momento Mustafi, pam, pasa a la selección de Alemania Pensarles en algún momento A Somos va a dificultar el fichaje No, en ese momento o sea La Sampdoria no quería vender a Mustafi Porque sabía que tenía Algo algo muy bueno ¿no? vamos a ver, nosotros con el tema de Mustafi, evidentemente hemos, eh, hemos tenido yo creo que un poco de fortuna no por llegar antes o por sí, yo creo que por llegar antes, porque al final equipos italianos como la Juve que quizá la Juve ha sido el que menos ha apretado pero por ejemplo Nápoles sí que eh, eh, justo firmando aquí le mando un mensaje al director del Nápoles diciendo que parara la operación con Valencia, cuando él iba a firmar aquí y estaba ya aquí uh -huh. Yo viajo a Milán por eso porque porque yo creo que había que ir muy rápido. Y viajamos a Milán y bueno, y ahí en Milán estamos 14 horas sentados en una mesa. Y el director deportivo de Asanderia cogiendo el teléfono, Hasta que al final yo le digo, esto es 14, 14 horas en un tío sentado. Sí, sí, sí. Bueno, en el y, hotel moviéndote. ¿Y de, ah, que, y pero, de pero, pero... Y perdona, Rufo, ¿y de qué? Ahora ya se pudo ahora que es, ¿y de qué collons para Luca 14 horas? Pues mira, llegamos escribimos la propuesta está la propuesta él tenía que llamar al dueño, nuevo dueño que había la Sampdoria, que es alguien tema del cine y todo eso claro, cuando él te hace la contrapropuesta tú tienes que llamar al presidente para decir mira, mi opinión es esta, veo esto, tal y él tiene, además, el presidente desde que yo estoy aquí y conmigo, y a mí me encanta que lo sepa, porque siempre te puede dar una idea diferente o una versión diferente, porque está en otro lugar, ¿no? y eso es muy bueno Eh... Tomas el café, hablas, él sigue trabajando con otras cosas da su tiempo, no, no el presidente mío dice esto, bueno, pues venga, vamos a variar, volvemos a llamar, y así, hasta que, lo que yo te digo, decir, con ese juego, hasta que al final eh, el agente del jugador me dice, no, es que él está hablando con otros clubes, digo, vale, perfecto, porque el agente del jugador sí que desde el principio le ha gustado la idea de venir aquí, porque además nosotros viajamos a conocer al jugador Cosa que muchos equipos no hacen uh -huh. Nosotros viajamos a estar con el jugador cenar con el agente, a cenar con el padre ¿Por qué? Porque nos gusta trabajar así Exposar un aviso global El yo con Babind Y también saber la personalidad del jugador A lo mejor el, ¿Cómo respira a lo mejor ni te mira cuando está comiendo Entonces claro, eso es complejo no sí uh -huh. Entonces claro que nos podemos equivocar Pero intentamos tener la mayor eh, Información de, del jugador Y yo al final al, al, al director Un tío encantador y muy profesional Le digo, mira Esto es sencillo, si nosotros hemos desplazado hemos venido, el jugador quiere venir aquí o cerramos la operación pero para cerrar la operación debes dejar de hablar con los demás clubes, porque esto no es una subasta porque el Valencia ha venido aquí evidentemente ¿a qué? a cerrar la operación, si no yo no me desplazo porque el jugador ya, ya está ya quiere venir al Valencia, uh -huh. tiene que ver las instalaciones tiene que ver todo, pero con el jugador el Valencia está arreglado, no, no puede ser esto y bueno Comió, él se fue a comer con otra reunión que tenía Nosotros comimos Y cuando volvió, eh, dijo, mira, la última propuesta De mi presidente es esta Y él llamó al presidente, digo, me parece correcto Y él me dijo, perfecto, y lo cerramos Dos noms propios Uno en positivo, alternotant el, eh, el notant, Zuculini No acaba de entrar Uno, ¿ya positas de que se vaya en el mercado ivern? Sí, hay posibilidades Siempre y cuando... Eh, se las condiciones de que él no esté jugando porque evidentemente es un jugador importante para el Manchester City porque también eh, Tureya ya se le irá en, en el en la Copa de África entonces es un jugador importante nosotros para poder traerlo teníamos que dejar abierta esa posibilidad también necesitábamos otro medio centro vino Felipe Augusto, un, un jugador porque tampoco podríamos hacer play llenarlo más entonces tampoco teníamos más posibilidad de otro tipo de jugador Eh, sobre todo a nivel económico pero cuando un entrenador lo conoce y, y sabe del rendimiento es lo más seguro que, que puedes tener ¿no? por lo tanto eh, compiten pero claro al final nosotros lo que te decía tenemos una plantilla no corta es decir tenemos una plantilla bastante versátil y un poco amplia y bueno y ellos están compitiendo por, por, por ser ese sustituto de estos tres jugadores ¿no? andré Gómez te está sorprendiendo no la cualita del futbolista la capacidad de adaptación y del buen rendimiento que está donando ya desde un principio La capacidad nosotros eh, hemos visto mucho ahí en, en Portugal y, y la capacidad la tiene mil por mil eh, La adaptación ha sido ha sido muy rápida También la inercia de que el equipo vaya bien ayuda a todos eh, Tú lo has dicho antes, ahora todos tenemos que trabajar Incluido André para seguir en esa línea en ese nivel, pero evidentemente es un jugador que que tiene un futuro terrible por delante. Arribem ja a la segona pausa per a la pulsitat en el nostre programa d'Esports 97 Nits. Avui hi un convidat especial que està contant moltes coses, com per exemple que se va sentar un dia en un representant de negociar 14 hores, que ja que tindré sobretot paciència per negociar 14 hores. Està contant moltes coses molt interessants en el dia d'avui i encara ens queda temps per a parlar amb Francisco Joaquín Pérez Rufet, el mànager general del València Club de Futbol, convidat esta nit a Ciala, 97, punts de ràdio a 97, de programa, Esports 97 nit Arranquem l'última mitja hora de programa d'Esports 97 Nits, a Ciala, amb Francisco Joaquim Pérez Rufet folgat en la entrevista, també hem començat a parlar ja de jugadors que han vingut en el mercat eh, d'estiu i eh, situacions també provocades per l'amèrica d'estiu... Eh, ...és els jugadors que han ísit del vestidor... Eh, ...jo vull preguntarte per una ísida... ...per un que s'ha que quedat... ...vull preguntar-te per, per Diego Alves... ...el veig més confiat... ...més tranquil... ...més reposat... ...sense la competència de White al costat... ...això no vol dir que Joel no vaig a plantejar-li competència... Mm. però jo crec que... ...s'havia enquistat una miqueta... ...el fe de que White a lo millor era un home de la casa... ...que Diego Alves a lo millor veia... ...que per ser un home de la casa estava molt protegit per l'entorn... ...el veig ara no, un altre Diego Alves... Bueno, cuando, cuando yo subo al primer equipo Debo analizar todo ese tipo de situaciones Evidentemente existía, ¿no? hay una rivalidad profesional Pero bueno, al final Nosotros sobrevivimos por el rendimiento Entonces, eh, creo que Que Diego Alves Los partidos que estuvo desde enero a, a junio Estuvo a un nivel muy alto <coughs> Perdón <coughs> Y claro, y todo eso tiene que servir para empezar a tomar decisiones para crear la futura plantilla. Nosotros creemos que Diego es un portero importante dentro del panorama europeo. Creemos que que Vicente también es, es un portero. Pero evidentemente para la para el modelo o para el tipo de, de club que nosotros estamos pues, trabajando, hablando de hace cuatro meses, creemos que Diego se adapta perfectamente a las exigencias del club pero no porque tengamos eh, veamos a uno y a otro, sino porque al final ¿en qué te basas? En el rendimiento uh -huh. el fútbol el rendimiento, el fútbol no es si uno te gusta más, si uno más alto no es rendimiento, al final eso es lo que nos sustenta nuestro cargo y nuestro lugar, incluso a los propios jugadores, de que la gente les quiera o la gente no no, no se identifiquen con ellos, ¿no? Entonces, bueno teniendo un partido por semana donde indudablemente pueden pasar muchas cosas, pero lo más normal sea que el entrenador te con portero, ¿no? titular. Cuando llega el míster, le planteamos la situación, coincide con nosotros y evidentemente nosotros tomamos esa decisión con respecto a lo que hemos visto, no no a nada más. Y de ahí pues el planteamiento de que Vicente saliera y, y darle la posibilidad a Diego de estar y cuando sale Vicente, pues planteamos la posibilidad de traer a Joel, un chico joven, un chico que encaja creo dentro de la dinámica de entrenamiento y de rendimiento del club. Y que es un buen soporte y un buen complemento Que es muy importante en la portería para Dios Jugador que ha sido capaz de reinventarse así matéis eh, No en el seu joc El seu joc es, es el que es y no lo vas a cambiar Si sí, yo diría que eh, a la hora de un rol dins del equipo Estaba prácticamente fuera ya ahora es indiscutible el once Parlem de Javi Fuego Sí, Javi Fuego es un jugador que que también dio un paso adelante, cuando la situación era complicada. Uh -huh. Javi nunca nunca ha estado fuera, simplemente Javi se ha hablado de que podrían venir algún seis en su posición siempre, pero no quiere decir que Javi estuviera fuera. Evidentemente ha habido muchos planteamientos de posibilidades, eh, pero Javi ha demostrado al míster que puede ser un, un titular, ¿no? Por lo tanto, ahí está. El míster le pone titular, es una es una pieza importante dentro del vestuario, dentro de, del grupo. Javier, de los jugadores, pues eh, que las cosas se las gana, ¿no? Por lo tanto, lo que tiene es totalmente merecido. Un otro no en encara está trabajando en, en la plantilla, pero no sé si en Bell algún tipo de problema, porque no acaba de entrar en, en, equip, en el equipo, en los plantechamientos de, del míster. No sé quina es la política del club respecto a day Te quería preguntar por la situación de, de Joao Pereira. O sea ¿Qué ha ocurrido en Bell este estío? ¿Y qué pasa porque el futbolista no entra en, en los plans de Nuno? Bueno, a se le dice que venga una semana antes eh, Porque el míster Quiere cuanto antes tener a todos los jugadores Para tomar decisiones ¿no? eh, Y nosotros se lo agradecemos Porque él dice que sí Pero no, no se lo obliga, simplemente se le plantea Como a Soso y como no se sé, fue Ricardo Y otro jugador más a, No me acuerdo quién fue eh, Otro mundialista No me acuerdo quién fue Hélder el del correcto. Y, y bueno, el míster eh, los ve a todos entrenar, vamos hablando y al final el míster elige, evidentemente, pues está viendo a Antonio como, como primera opción para el lateral, teniendo un partido por semana y la posibilidad de traer a un jugador joven que también conoce, nosotros le conocemos, pero el míster tiene referencia porque él ha estado ahí en, en Portugal, pues traemos a Joao Cancelo. En ese momento nosotros decimos... Eh, personalmente, se lo digo yo a Joao, que tenemos que buscar una salida. O esa salida no ha llegado ni por parte que haya encontrado Joao, ni por parte que nosotros hayamos encontrado en la verdad, o que le haya que a él le deje satisfecho, ¿no? Por lo tanto, Joao es un jugador de la plantilla que si el míster lo necesita, está entrando cada día para entrenar. Eso si sí, el míster no está eligiendo, pues él tiene que, que ser como está siendo, profesional, entrenar, y pero esa es la situación real de, de Joao. Le queda un año de contrato, posiblemente en enero, a lo mejor, si sigue su situación así, pues el fútbol da mucha vuelta y hemos cosas a veces inesperadísimas, no pida salir o en junio Joao pues quedará libres será la real, realmente la situación de ello. Parlas de Mecadre de Género. Eh, yo el pasado eh, vaig a eh, hacer una semblancia en, en allo que feres. No sé si has visto la película Moneyball, Sí, la he visto, la he visto. Eh, y hay un momento en que eh, Brad Pitt, eh, eh, en el equipo en el que ya había creado, no era el caso, el equipo mm -hmm. no lo habías creado tú, pero sí pega un cop de mar en el vestidor porque veo que ellos se en va de mare, ¿vale? Y a mí la sensación que me da es que tú fas un moneyball el año en el vestidor, tú eh, llega un momento que te plantes y dius, yo en esta plantilla no vaig a arribar a un bull. No sé si en lo que va dur, arribaré. De hecho, no se arriba porque se queda fuera mm -hmm. de Europa. Pero la impresión la primera empezó es que tú intentes pegar un colp de ma, desde el vestidor, para mostrar que les cosas han cambiado. Que ya no está el jugador mm. perdamón del Valencia, sino que el Valencia está perdamón. Y de ahí la famosa frase, eh, que me conten, y es certa que digres el que venga en una oferta, potanarsen. Vamos a ver, yo, cuando... A mí me gusta ir paso a paso. si no me gusta llegar muy rápido. Me gusta, mm -hmm. posiblemente, pues, me gusta llegar rápido, pero paso a paso. No me gusta saltarme pasos. Vamos a ver. El objetivo del club desde el inicio era la Champions luego ya era Europa, vale, todo eso es fuera, pero dentro el objetivo no era ese, el objetivo era parar la caída, porque íbamos empicados, es decir, es muy difícil levantar un grupo cuando vas hacia abajo y cuando la identificación está fuera en sus mentes, es muy difícil, es muy difícil, es decir, no por el tema del mérito de cómo estamos, no sino porque es difícil con respecto a poder ver otro objetivo, claro que una vez que no tienes Champions, dice bueno, intentaremos entrar en UEFA, Eh, una vez que te meten en UEFA en cuarto dice intentaremos llegar a la final Vale, pues la UEFA sí que nos dio Ese gasolina Para intentar llegar en la liga en algo Porque si no hubiéramos tenido la UEFA Hubiera sido todo más complejo Con tanto cambio de entrenador En ese momento eh, Situación crítica de venta pf, Todo lo que había, ¿vale? Entonces yo eh, necesitábamos El club necesitaba Yo lo identifique así Para la caída que teníamos tenemos que pararla entonces al final no es no es decir el que no quiera estar aquí y traiga una oferta no no es sencillo yo estoy aquí porque quiero no si a mí me firma entonces yo no puedo venir aquí con cara de culo con perdón como tú decías por la noche está sí, cada día y más con la responsabilidad que tengo sería justo no hay días que están más cansados o menos cansado pero da igual pero por te digo yo lo único que dije es que entre todos podemos cambiar Yo podía ayudarles y guiarles, pero protagonistas quién son? Los, Los jugadores. Hay una frase con un jugador que me decía, es que no podemos tomar una cerveza en el centro de Valencia. Y ahora le digo, ¿tomo alguna cerveza en centro de Valencia? Dice, sí. Dice, y es una pasada. Sí, es que yo ya lo he vivido. Mira, Ana Valle, una persona que te conoce, yo creo que una amigueta, Miguel Ángel Ferrer Mista, eh, es, es un de los hábitos... Un saludo, eh, <ríe> señor Frenzín. <Presidente. ríe> Mista es un de los que tenemos en el nuestro sí. programa. Y eh, cuando comenzaremos a, a hablar de la manera en la que se había creado el vestidor, la sensación que donaba de que era un vestidor en molta más de fama, en los valores que tú intentes... Eh, inculcar a los futbolistas allá lo de Rufeta de Rufeta no es tan sols que va a estar o va a ser partícipe de aquel vestidor que se forma eh, en los dos llegue y en la, y en la UEFA, sino que lo avore cómo se va a crear y también va a viure cómo se va a destruir que para mí es la parte importante, es decir tindre a puntades les que se van a encomtre en aquella época para no repetirles en gua. Sí, ¿eh? nosotros, acaba de definir algo muy importante decir Nosotros fuimos campeones Quedamos séptimos, me parece El siguiente año y volvimos a ganar UEFA y Liga Yo creo que es muy importante Saber muy bien Qué pasa en cada momento Y para eso tenemos nuestra experiencia Cuando la gente habla muchas veces no, Rufete no tenía experiencia, que se decía uh -huh. Yo siempre lo siempre he dicho, es correcto Pero todo el mundo tiene una oportunidad Para ejercer una profesión no Rufete y todos los, vosotros, todo el mundo Eso sí seguramente algo de experiencia tengo en el mundo del fútbol en el contexto en el que me muevo y claro, vivir un vestuario ganador y un vestuario, el mismo vestuario al 95% que lo pasamos mal y que sufrimos y que la gente no estaba contenta con nosotros y volver a revertir esa situación eso es un aprendizaje eso es un máster muy grande en el panorama del fútbol pero bueno, al final creo que la unión Hace la fuerza y la unión se genera con día a día y con el trabajo del día a día. Eh, la par más, o, más negativa o menos positiva de, o la menos amable de la entrevista, pero ya son preguntas que te he hacer, ¿va a ser muy dur? Dirle a Pizzi, ¿no vas a continuar? Sí, es una situación compleja porque tienes, antes de, de, de hablar o de decidir tienes que analizar todo y saber muy bien cómo decirlo, en qué momento decirlo. Sí, yo al final cuando la situación es esa Yo creo que lo más importante Si estuviera en ese lugar Es que yo haya dicho públicamente Que mi entrenador era, era pitch Pero trabajo en un club donde tengo una responsabilidad Y donde siempre hay gente que manda más que yo ¿Qué le dirías a aquella gente que dice Que eh, así es que fan y desfan Son límites de si y que tu no pintas Que simplemente vean el día a día Que vean el mercado de invierno Que vean... Eh, la situación del club y que a partir de ahí pues también nuestro viaje, nuestro trabajo. Lo que sí que creo que por eso estamos donde estamos es que había un, una muy buena fusión entre lo que tenía el Lin para traer, lo hemos planificado dentro de lo que nosotros podíamos hacer y teníamos en nuestras cabeza Creo que se ha hecho muy bien, por eso estamos donde estamos. A eso creo un precedente. No, no es descartable no decir que vaya a ser posible, sí. ¿eh? ni pero no es descartable que algún día, eh, si a lo mejor se fa la firma, Lin venga más el subdirector esportivo. Beche, bueno, con, ya se ha dicho No pueden haber dos <risa> Digo yo, vamos, a no sé No, yo, yo no lo sé es decir A mí ha venido la persona de confianza del, De peterlin Lin, Ijun, Dos veces, hemos estado hablando Empieza a conocer el proyecto Le gusta, me dice que es una persona importante Dentro del proyecto Esa es la realidad que hay Pero en el fútbol nadie sabe lo que va a pasar mañana Ni pasado, tampoco me lo planteo Quiero decir lo importante para el Valencia y Rufete es que se han unido, como se unieron en, en anteriormente como jugador, y que yo voy al campo y que veo a la gente ilusionada y feliz. Y cuando empecé yo veía a la gente triste y preocupada. Por lo tanto, creo que eso es muy importante porque al final los que hemos vivido una experiencia como jugador de fútbol, conseguir desde otro lugar ilusionar a la gente con tu trabajo, con tu con tu con tu día a día, con lo que ven que estás haciendo, eso es lo más bonito que te puede pasar en la vida. Última pregunta antes de la última pausa para la publicidad y después responder yo también en dos que van directes. Dices que has parado un par de veces a la Ijun, ¿no? La persona de confianza de, de Peter Lim. Ella te ha trasladado, tal voltando lo que te preguntaba Manolo, eh seguridad, garantía en el teu en el teu trabalho, independientemente de lo que pase en la venda, cuando arribe Peter Lim, etc Rufete va a continuar o esa confianza encara no, no se te ha eh, la seguridad me la transmite ella la garantía en mi trabajo es decir, no hay, no hay nada más la de, cuando uno quiere crecer y no quiere ser algo en su profesión y se quiere ganar el respeto de los demás la garantía es tu trabajo y que tú hagas bien las cosas ¿Y cómo se porta esa... El club no lo amaga, Arriba Peter Lim En Peter Lim trabaja habitualmente Jorge Méndez Tú eres así el director esportivo del del Valencia Comporta un director esportivo la convivencia Con Jorge Méndez Y si puedes explicar En la etapa desde de fichajes Si hay te marca alguno Si el marques tú Si recibeu a un acuerdo, a un intento Si hay X futbolistas que ven de, de Méndez Y tú ya lo aceptes porque son las reglas del shock O cómo funciona esta... Esta, ¿Esta colaboración, perdido alguna forma? Sencillo. Mendes es agente, yo soy manager del Valencia, y cuando él tiene un jugador se habla de él. Cuando él eh, tiene que negociar la, las... Eh, la Andre Gómez o Rodrigo, es más fácil que lo negocie él porque tiene muy buena relación con Benfica, mejor que nosotros, porque evidentemente son jugadores de Peterlin. Mustafi estoy yo 14 horas, por lo tanto... <risa> Por eso te digo, ha habido muy buena fusión entre lo que Jorge con Peterlin ya, ya tienen, que han podido traer, porque no es fácil traer esos jugadores, y Jorge al final pues tiene su parte de importancia en ese tema. Por lo demás, eh, a veces me llama y me dice que me parece tal jugador. Por lo tanto, quiero decir, es una relación profesional y cuando te llama para preguntar qué parece ese jugador, pues posiblemente porque a lo mejor el criterio profesional que tenemos aquí le, le gusta. Sí. Bueno, le me fue una pausa para la pulita, sé sí que de, se te queda alguna cosa fulgado. Ahora sí le la pero tenían que hacer la última pausa para la puli torrón ¿no? de seguida en esta entrevista, en el último tramp ya de la entrevista en Francisco Joaquín Pérez Rufete, tiene el manager del Valencia Segunda de Fútbol, así en Sports on the a la 97 puntos de radio. Un dintre de l'entrevista a Rufete en la que ja estem entrando una miqueta en curva esta defensa se ve, està fent un bon caño està fent un bon caño, està nascend la velocitat com feia quan era <laughs> el jugador managers... <laughs> pregun dos preguntes eh, bueno, primer que, sí, que, que dos... se quedava me me una pregunta una cosa voltant de, de Mendes i d'esa de relació lo que volia dir a Rufete, és <coughs> habitual que un club o que determinats clubs treballen amb un agent determinat encara que aquest agent no forme part de la estructura del club o no siga Part o amigo o soci del, del propietario dir, no pasa res porque el Valencia trabaja con Jorge Méndez porque en otras etapas siempre ha habido un representante que está de, de moda o con el que se ha colaborado más Sí, bueno, en Inglaterra eh, hay veces que para llevar a un jugador te llama la gente que no, nada más puedes trabajar con esa gente porque tiene la exclusividad del club eso es un modelo que se hace bastante en Inglaterra eh, con el tema de Jorge Méndez pues al final es como todo puede ser Jorge Méndez o puede ser cualquiera al final si cada uno hace su parte, si cada uno hace su trabajo como estoy explicando yo eh, no hay ningún problema, es decir, al final los jugadores que queramos tenemos que traerlos y a veces que puede ser Jorge Méndez con el caso de, de Rodrigo de André pero a lo mejor en otro caso eh, necesitas el agente del jugador un agente italiano que sabe perfectamente cuál es la situación del jugador o conoce al padre que eso depende un poco de la situación de cada de cada caso pues decir exactamente en quién futbolistas ha colaborado Méndez de, de la serie de fichajes que han he hecho en estío quién se aporta Méndez o en quién se ha colaborado Méndez? Él ha participado junto con nosotros porque nosotros hablamos con uh -huh. André, con Rodrigo personalmente porque eso sí que lo, decir, lo hacemos claro, con todo claro. con el padre Rodrigo, todo Eh, con los jugadores que ha traído Peter Lin La parte que ha traído Peter Lin porque Porque si lo hubiéramos puesto a negociar nosotros en ese momento Hubiéramos sido mucho más lentos que él Porque él tiene toda la información Cesión, eh, derechos de una empresa, derechos de un club Claro, todo es mucho más complejo Dos muy directes eh, Y esperé de respuestas eh, Cortes, pero pero centrales De no concretarse la venda del Valencia ¿Cómo incidiría en la plantilla actual? ¿Quiénes consecuencias tendría? Bueno, es más que la plantilla Yo diría en el club a mí me interesa la parte esportiva Budi bueno, yo... tendrían que desferse de este, de este, de este, de este. Bueno, las cesiones están claras uh -huh. no es decir, La propiedad de las cesiones no, Se saben si son del Valencia Perdón, las cesiones normalmente no son del club Pero yo creo que es el, Un tema ya La venta afecta a todo Porque todo va unido Hay un momento que la venta se ha unido a, al club uh -huh. y en el proceso de fichaje en el proceso de contratación en el proceso de o sea que pedríamos multi... los propios jugadores per, han viado per a Sinapur a la, a Singapur, decir. la plantilla molt sin potencial pero que es siguiente bueno yo creo que si estamos viendo un club sin peter link y un club con peter link uh -huh. yo creo que Está es totalmente clar. diferente no Entonces la gente eso se lo imagina por eso la gente opina por eso la gente piensa por eso la afición quiere ese club por eso la gente apoya la entrada de Peter Lin, creo que hay gran diferencia. Per tantan demasiado optimistas. Correcto. Eh, eh, Se completa la, el proceso de venda, el equipo continúa a ¿y ha posibilidad de que el equipo acudisca al mercado para mejorar en cara a la plantilla? Bueno, sea, nosotros, nosotros eh, ya lo comentábamos con el míster, para empezar a, a viajar y todo eso, el planteamiento de viajes, eh, nosotros vamos a dar tiempo a a ver dónde es capaz este equipo a llegar a este, antes de que empiece el mercado. Porque a veces mejor no tocar las cosas si van bien, pero claro, faltan todavía tres casi tres meses para llegar al mercado, de, o, o dos meses y medio. Entonces, si imagínate que estamos en el puesto segundo, y me hace esa pregunta, que contestaría posiblemente no. ¿Por qué? No, pero y, y si a mí si Reforz Lidon es el bot definitivo de cualidad de la plantilla, pero en lugar de ser ganarás por el primero pero entonces tendríamos esos dos meses y medio para poder decir, me genera dudas esto, pero vamos a otra situación posiblemente si la plantilla va muy bien, uh -huh. a lo mejor necesitaríamos un refuerzo, por poner un ejemplo es decir, no se necesita mover mucho no, cuando no, la no. cosa va bien cuando yo parlo de la mercadiverna hablaría de un reto tampoco estoy pues de, de, esta, estaríamos de hablando cuatro, de 0 o 1 pero per tant, no, no descartemos la posibilidad de poder al a el mercado de invierno está para fichar, pero también está para no fichar. Uh -huh. Lo importante es dar el espacio a la plantilla para que nos muestre todo. Y si ellos nos muestran todo, no hará no hará falta nada porque, fíjate, lo están mostrando y estamos a dos puntos del Barça, estamos segundo con esa ilusión de la gente. Y, pero siempre las cosas... Eh, el fútbol es cambia, muy cambiante cada día. Entonces nunca hay que decir lo haré o no lo haré. Es solamente cuando lo tienes que hacer en el momento No, a planificar a, dentro de dos meses, meses Nos quedan dos preguntas eh, sí que preguntarle por el técnico ¿no? pero... Pero, no, pero no La, la primera, ¿quién va a durar uno? ¿El Duguel es tú? Eres tú el... No, es eh, yo creo que Ha quedado muy claro desde, uh -huh. desde el principio Nosotros apostamos por pitch y nosotros evidentemente Tenemos que hacer eh, Que Pizzi sienta que nosotros Le damos un respaldo Pero nosotros somos trabajadores del club en ningún momento. Nunca eh, vamos a, a rechazar algo que alguien que está por encima de nosotros trae. Al contrario, eh, le, hemos, le estamos ayudando en todo. En medio de la pretemporada le informo de cómo la plantilla, lo que vemos, lo que no vemos. Hemos analizado jugadores, hemos estado trabajando mano a mano porque es el modelo del club. Todo. Al final es una decisión de club. Es decir, no no da igual si es el dueño, presidente yo sí elijo a Pizzi, al final sí pueden decirme que Pizzi lo traje yo y que no, no lo trae salvo que lo trae Lin, pero al final estamos todos juntos aquí es una decisión de club y el míster está trabajando muy bien y está consiguiendo una cosa muy importante que es de una plantilla hacer un equipo Temol de carácter, ¿ha hecho en el día a día sé que está de técnico y entrenador? Consejo. Bien, nosotros eh, tenemos establecida cuando hablamos, sobre todo hablamos los lunes y martes para un poco ver qué, qué ha sucedido, el, todo el tema de la semana Pero hay una cosa muy importante, el entrenador tiene que tener su espacio para realmente marcar el lugar y lo que quiere con los jugadores. Entonces, a mí eso me, me gusta, que al final el entrenador eh, haga un equipo, y es lo que el míster está consiguiendo, de ahí sus resultados. ¿Usted tema es fácil, Nuno, que a en otros entrenadores, en el sentido de que ya un vestidor, diríamos, sea, ya un vestidor net, ya me sé te la garantía de que daré de ahí? está Peter Lim, está Giorgio Mendes y es un hombre de de, las, de la confianza del propietario. ¿Usted es fácil en este sentido o no? Bueno, yo creo que lo tiene fácil cuando consigues tus objetivos o tomas buenas decisiones. Si eso no lo haces, puedes ser amigo de... ¿Por qué? Pues estamos en el fútbol. el fútbol la gente que quiere. Pero di per, per la netecha que has fetú fe en, en el vestuario. No, es muy lo, importante trabajar en un ambiente diferente. También. Nosotros hemos hecho una, una, una limpieza una limpieza, como todo el mundo dice, una un cambio, le llamo yo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque es lo que creemos. Es decir Anteriormente había otras personas trabajando en este club y hay otros en otros clubes que creen en otras cosas y lo han hecho así. Nosotros lo hemos hecho. Para eso nos han traído a nuestra manera. Para eso yo tengo un equipo de trabajo, para que veamos hacia dónde queremos ir. Pero porque creíamos que para el club era necesario. Nada más. Que luego, con la entrada del míster... Y con, la, y con la situación de Peter Lee, encima hemos podido fortalecer dentro de lo que podíamos nosotros más, se dio el beneficio del club, yo no voy a ponerme una medalla ni de lo que he traído ni de lo que han traído, nada, el beneficio es el club, porque al final es el club y su afición, y todo se trabaja todo el día, que no importa nada para llegar 90 minutos y que tu equipo vaya bien, eso es el fútbol realmente. S'hemos quedat moltes coses en el tintero, s'hemos quedat el filial, eh, ahir parlava Bernat de la quantitat de perles que dona Paterna, però la realitat és que el rival ISF, eh, el Paterna cada any dona millors jugadors i més, n'hi ha un funde de jugadors de València, de València, en primera divisió que han passat per la cantera del, de Paterna, però el filial cada any se la juga per no baixar, eh, i s'hemos queden moltes coses en el tintero. De qualsevol manera, per cert, que és el trombo de bares... Eh, lo tengo, eh, pero no, no lo toco, no tengo tiempo. Muy <ríe> bien, <ríe> <risa> muchísimas gracias. Venga, vosotros. Al vosotros. manager general del Valencia Club de Fútbol, Francisco Joaquín Pérez Rufete Folgato, gracias. Un placer. Demá descansen, torneame el divendres en el Spots de la